Hola, buen día. Sí, estamos haciendo una recorrida por algunas escuelas con el Departamento de Salud. Eh, de UNTAR Central, así que estamos acompañando eh, en este momento el Jardín 10 eh, en su falla estructural del edificio donde siempre hay situaciones así que acá estamos eh, nada, recolectando las, las situaciones de las voces quienes recorren todo el día el jardín, ¿no? Eh, así que venimos de la escuela 18 ahora nos vamos al dique, sí, hoy es, es día de recorrida de escuelas ¿Hay muchas escuelas que en cuanto a la infraestructura se le ve complicada? Sí, en general cuando tenemos estas lluvias masivas en Viedma es cuando más se siente. Eh, las escuelas públicas las sostenemos las comunidades educativas, los docentes que aportan siempre, que están siempre tratando de sumar su granito de arena. Eh, y nosotros siempre en el reclamo justo de esto de, bueno, el Estado es el que tiene que estar presente haciendo los arreglos correspondientes, no parches, es lo que venimos eh, pidiendo y, y, y reclamando, eh, sobre todo este año que hemos tenido situaciones de fuertes lluvias en muy poco tiempo, que es entendible obviamente, pero que las escuelas no están en condiciones en ese sentido para soportar este, esta cuestión climática y es necesario un trabajo en serio en cada una de ellas. El miércoles también estuvieron participando en el Congreso de UNDER. Consultarte también cómo, cómo fue esa participación, sabiendo que salió ya la confirmación de un paro de 48 horas. Sí, nosotros eh, de forma unánime solicitamos al gobierno, exigimos al gobierno una urgente llamada paritaria Eh, el Congreso por mayoría definió que esta paritaria tiene que ser antes del 30, eh, si no un paro de 48 horas para el día 5 y 6, el 5 con alguna acción provincial y el 6 con una acción local. Eh, ...así que bueno, estamos a la espera de, de un llamado paritario... ...que pueda, no, como fue la última vez, que no estuvo la ministra... ...que no hubo eh, ningún tipo de propuesta... ...esperamos una propuesta para los meses que vienen... Eh, ...porque también tenemos esto de que el gobernador sale a decir... ...que va a congelar los sueldos, entonces bueno... ...es necesario una mesa de diálogo porque... ...los sueldos de ninguna manera se pueden congelar... ...estamos por debajo de la inflación... Eh, es necesario que, que haya una mesa de diálogo que atienda las necesidades económicas y laborales del conjunto docente. No puedo dejar de consultar también por otro tema en ese sentido. En la ciudad de Viedma, muchas escuelas, eh, aparecieron también ciertas amenazas de tiroteos, retos virales que supuestamente eh, aparecen también en, otra, en ciertos lugares de las escuelas, baños, en otros lugares, ¿no? Sí, un reto viral que... Mmm, que no se acaba ahí solamente. Tenemos que poder también eh, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo intersectorial que atienda este llamado a atención que nos están haciendo los adolescentes y las infancias también, porque también en escuelas primarias, por lo menos dos en Viedma, eh, sucedió. Con lo cual es necesario que atendamos a esto que los adolescentes, las infancias, nos están, eh, nos están diciendo más allá del reto viral. Del reto viral. Eh, no alcanza solo con más personal en las escuelas, si bien tenemos equipos técnicos que no están completos o que faltan directamente en algunos turnos, sí la necesidad de que haya otros actores eh, que acompañen y que atiendan esta situación. Estamos hablando de eh, salud pública, estamos hablando de eh, desarrollo humano, estamos hablando del de municipio, de clubes, digo, Esto nos interpela a todos como sociedad. Los pibes que hoy están en las escuelas también transitan a otros lugares y es necesario que todos nos podamos poner en una mesa de trabajo para abordar esta situación. La escuela sola de ninguna manera va a poder con esto. También la forma de poder trabajar, pienso, ¿no? en, algún, en el protocolo que pueda llegar a ser quizás un poco más eficiente, si se puede llegar a decir también de alguna manera u otra. Sí, un protocolo que no fue discutido. ¿sí? Eh, nosotros no estamos en contra... ...de eh, trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad, eh, si es necesario... ...decir cómo, ¿sí? No necesitamos las escuelas llenas de policías... Eh, ...la comunidad educativa no es solamente docentes y estudiantes... Eh, ...la corresponsabilidad con las familias tiene que estar... ...y lo que estamos proponiendo es corredores seguros también con, con familias... ...que las familias se acerquen a las escuelas... ...no solo a buscar a mi hijo, a mi hija... ...sino a colaborar en esto de eh, el cuidado de todos los estudiantes... Es necesario poder pensar en conjunto estrategias que nos ayuden a atender a los adolescentes en esto que nos están diciendo eh, y a bajar la tensión que hoy está en, en un nivel muy alto. Ciertas escuelas que también ante estas amenazas decidieron, al menos los directivos, decidieron eh, elevar ciertos comunicados también de alguna manera. Eh, y algunos también en otras escuelas secundarias en ese sentido, agarraron lo que es eh, no poder llevar quizás eh, mochilas. Sí, a ver, podemos buscar muchas estrategias podemos estar más o menos de acuerdo en algunas de ellas, es verdad que hay un montón de factores que inciden, el celular incide un montón, la situación que pasó ayer acá en Vierma eh, tuvo que ver con situaciones de redes sociales con comunicación entre estudiantes donde no había ningún adulto mediando en la situación eh, pero en ese caso, digo, pasó muy cerca de una, de una oficial, de una policía que estaba cuidando la salida de la escuela y sucedió igual, digo, no tiene que ver la cantidad de policías que pueda llegar a ver las lógicas escolares eh, son difíciles a veces de desentramar ¿sí? eh, entonces es necesario esto, poder pensar en conjunto cómo abordamos esta situación porque necesitamos que los estudiantes puedan confiar en ese adulto, decirme está pasando esto y poder prevenir y destrabar una situación de conflicto muchas veces se puede y muchas otras no eh, ayer pasó una situación muy grave en Vietnam respecto a esto que no tenía que ver con amenazas Eh, no, no, no venía por ahí, pero es una situación de violencia que, que impactó profundamente eh, y es necesario que lo podamos trabajar en conjunto. Eso es lo que necesitamos, mesas de diálogo con el, con el Estado presente, un Estado presente que atienda a la necesidad de los adolescentes.